Bien, bueno, sin lugar a dudas, queríamos charlar un poco, aprovechar esta oportunidad que tenemos、eh, de hablar lo que ha estado pasando esta última semana. Bueno, como sabemos, y、si、muchos vecinos, y si no, les comento, estamos en la previa, a lo que va a ser es un año electivo. Eh, octubre eh, marca elecciones legislativas,、eh, elecciones de medio término, como se las conoce también popularmente, y Río Negro elige una vez más representantes para el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Bueno, esta semana se venía ya como un poco hablando de quiénes iban a ser los candidatos. De los distintos partidos,、eh, y esta semana el gobernador Alberto b e r e t i l n e k ha oficializado la lista de candidatos por parte de su partido, de Juntos Somos Río Negro.、Eh, Marcos, vos i n t e g r a s e s e partido. Así,、eh, así que, bueno, te queríamos consultar un poco cómo ves lo que estuvo pasando, porque por un lado nos enteramos,、eh, gracias a un primero, gracias a un comunicado del ex、eh, intendente de la ciudad, que actual vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati, de que él、eh, en su momento parece que iba a ser candidato y luego se entera de que no. Se habla un poco de una ruptura, todavía、eh, hay distintas aristas también, y un día después sale la oficialización de las candidaturas por parte de un video y también de un acto que realizó el gobernador.、Eh, preguntarte un poco cómo ves esto que ha ocurrido esta、uh -huh. semana, entendiendo también de que muchas veces que hemos hablado, vos、eh, trabajaste con, con Pedro en la, en la intendencia y sabemos que tenés un, un fuerte vínculo, así que bueno. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo、sí. todo este panorama、eh, electoral y político? Sí, mira,、eh, efectivamente, yo con, con, con Pedro tengo, tengo un aprecio personal、eh, muy grande, tenemos un, un, un conocimiento entre ambos muy fuerte, hemos atravesado momentos realmente complejos. Siempre vuelvo sobre, sobre el momento quizás más difícil que tuvimos que, que atravesar, que fue la época de la pandemia. Yo como jefe de gabinete y él como intendente.、Uh -huh. Entonces, eh, eh, naturalmente me pasa de que el afecto que tengo para con Pedro se lo transmito permanentemente y tengo siempre un, un contacto con él. Y, y también fue uno de los que permanentemente en la, en la etapa que estuvimos más cerca trabajando, cuando, en la etapa de la intendencia de Pedro,、eh, me enseñó mucho. Y, y esa, ense esa enseñanza que, que, que Pedro me fue transmitiendo es lo que yo siempre voy también voy haciendo. Hay un montón de cuestiones que ...que Yo la he grabado en piedra porque habla de su experiencia en política y demás. Entonces, para mí,、eh, no, no, no es lo mismo que le puede pasar a cualquier otro intendente en este contexto,、eh, no solamente porque, porque tuve el placer de trabajar con él, sino porque también soy parte de un equipo que él fue armando. Digamos, cuando Pedro decide、eh, competir electoralmente para, para la intendencia, allá por el año 2019, Y me convoca a mí para ser parte de ese equipo. Ahí en ese momento empezamos a formar un equipo muy diverso y que tuvimos el gran desafío de empezar a gobernar la ciudad después de muchísimo tiempo de otra fuerza política. Y aprendimos m u c h o y conformamos equipos. Y después tuvimos esta cuestión de que Pedro、eh, va a la fórmula provincial y, y actualmente es vicegobernador. Y yo, como intendente. Continuando el, ese legado y esa, ese modelo de gobierno que, que, que comenzamos allá por fines de 2019. Esta situación,、eh, obviamente, a mí me, me genera un nivel de, de afectación en lo, lo vincular, en lo emocional, porque, porque uno no quisiera que sucedan a veces、eh, las cuestiones o las interpretaciones que hacen a puntos de vista, porque lo que transmitió Pedro claramente fue un punto de vista y así lo dijo. Eh, cuando se reunió con el gobernador y le transmitió su, su diferencia en la estrategia elegida, y, y claramente ese, ese posteo que hace Pedro, donde, donde explica lo sucedido, fue lo que también el gobernador, cuando posteriormente yo tuve una reunión también con intendentes y con el gobernador, dijo exactamente lo mismo: que tal cual lo habían hablado en una charla muy larga que habían tenido, y Pedro había transmitido lo que posteriormente <coughs> dijo en, una, en, en las redes sociales. Y eso habla también de la honestidad de Pedro,、eh, que si algo lo caracteriza a Pedro es que es una persona honesta, una persona transparente y una persona que pudo decir también lo que piensa.、Eh, y hasta ahí es lo que pudimos charlar yo cuando sucedió todo esto. Eh, rápidamente me puse en contacto con Pedro,、eh, fui a la legislatura, estuve con él, estuvimos charlando. Le planteé la, la necesidad que tengo también de, de analizar la situación, de también dar una opinión personal a él, de lo que considero en este momento. Y queda entre nosotros y entre los equipos lo que fuimos transmitiendo. Y seguramente con el paso del tiempo seguiremos hablando. Pero también tenemos que seguir gobernando. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. A mí me ha elegido la gente para ser intendente y tengo una gestión con muchas, con muchas actividades, con, muchas, con muchos proyectos. Algunos que se están ejecutando, otros que están próximos a ejecutar, así que ahora vamos a charlar un poquito. Y posteriormente también、eh, hice lo propio con el gobernador cuando me convocó a una reunión con intendentes y, y transmití también lo que, lo que sentí en, en esa reunión con intendentes.、Eh, dije exactamente lo que estoy diciendo acá: que para mí, a diferencia del resto de los colegas,、eh, lo que estaba sucediendo en este día particular、eh, no, me, no, no, no, no me resbalaba y no podía soslayar el nivel de afectación que me generaba. Eh, y por otro lado, también、eh, es parte de lo que sucede en, en distintas fuerzas políticas, lo que sucede también en, en, en distintos espacios、eh, grupales, familia, grupos de amigos. A veces hay momentos donde uno está o no de acuerdo con alguna decisión que se toma y está bueno transmitirla y tener honestidad de decir qué sucedió. Después de ahí en adelante, todo lo que se pueda llegar a decir o, o no decir o interpretar, a mí, sinceramente, Me, me, me excede y trato de no entrar en estas cuestiones porque estoy convencido que tenemos que tener una buena performance electoral. Estoy convencido que los candidatos que se han elegido, nosotros tenemos que acompañarlo y tenemos que tratar de hacer la mejor elección posible. Es una elección compleja que va a tender a, a polarizarse, seguramente. Claramente hay posturas muy marcadas en algún punto y nosotros tenemos que ir con la postura nuestra, una postura rionegrina, como siempre lo hemos planteado. Y, y, voy a, eh, y, y siempre se lo dije, después, posteriormente, también reuní al equipo, porque también aparecen un montón de, de, de cuestiones, de particularidades que se dan en el ambiente en el cual nosotros trabajamos. Y es mi obligación transmitir、eh, armonía, tratar de, de plantear que, independientemente de lo que ha sucedido y que naturalmente nos puede afectar por la relación que tenemos con Pedro, y obviamente en mi caso particular también con, con, con Alberto,、eh, nosotros tenemos que seguir y tenemos que seguir y tenemos que seguir gestionando. Y la gente a nosotros nos, nos exige. Y nos eligió también para resolver múltiples problemas que tiene la ciudad, y muchos de esos se van resolviendo, y en eso tenemos que estar muy, pero muy fuerte. Y ahora, cuando arranque la campaña, trabajar activamente para que, para que el proceso electoral a la fuerza política que represento nos vaya muy bien, y a eso vamos a apuntar, y en eso vamos a trabajar.、Eh, así que, bueno,、eh, eso es lo que sucedió.、Eh, entendía de que tenía que también tener un. Un espacio de, de, de análisis y de, y de proceso de todo lo que viene sucediendo, porque no solamente tuvimos que. Eh, reconfigurar la gestión en la época, ni bien asumimos en nuestro gobierno, con un gobierno nacional totalmente alejado de las realidades de cada una de las ciudades argentinas, sino que también aparecen estas cuestiones que también generan algún, algún impacto en, en la realidad de cada uno de nosotros. Pero eso no nos va a impedir seguir en el camino que hemos trazado, y Pedro lo sabe: la gobernabilidad hay que consolidarla, y la estabilidad política de Vietma es muy, pero muy importante, y es mi obligación. Poder ir en ese sentido. Así que, dicho esto,、sí. seguimos logrando. a Sí, es importante también esto que decís, porque uno siempre piensa y lo baja al ámbito acá, ¿no? Al ámbito municipal y que nos、mm. afecta a vecinos y a vecinas, y tiene que ver un poco cuando se ve,、eh, vos decías recién que capaz no lo, no, no, no lo veías así, pero、eh, cuando se ve hacia afuera esta especie de, de, bueno, de enojo, de, no quiero decir ruptura, pero sí como de un malestar interno que hizo que se generara lo que se generó esta semana,、mm. esta disputa entre. entre Entre tanto Pedro Pesati como Alberto b e、eh, r e t i l n e k preguntando un poco cómo eso también impacta, si es que impacta de alguna forma en cómo llevar adelante una gestión municipal, entendiendo que estás hablando del gobernador de la provincia y también del de representante o el, el que está a cargo de la legislatura provincial, ¿no? Sí, sí, y un referente para nosotros también.、Sí, Pensar que, que, que si yo soy intendente también es porque fui jefe de gabinete de Pedro, entonces hay una relación muy directa.、Uh -huh. A mí no, no, no puede, porque también el, el, el, el mensaje de Pedro es un mensaje muy contundente, muy claro en su, en, en su postura. No debería, e、eh, n el ámbito municipal esta cuestión no debería afectarnos el, el El, el tránsito de la gestión,、eh, y de hecho así lo planteé tanto a Pedro como, como a Alberto, y, y ambos entendieron el contexto:、eh, que, que era una cuestión de un punto de vista y、uh -huh. un desacuerdo muy claro y una disidencia muy marcada de parte de Pedro para con la estrategia elegida por parte del gobernador. Y así lo dijo y así se planteó, pero seguimos gobernando. Pedro sigue siendo el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro sigue siendo un referente nuestro, si lo va a seguir siendo todo el tiempo. Yo personalmente. Permanentemente voy a acudir a él cuando necesite、eh, que él me vaya planteando algunas cuestiones, porque también yo aprendo mucho de la experiencia de otro y Pedro tiene una experiencia política muy, pero muy marcada y me ha enseñado y mucho. ¿Hablaste con、eh, él esta semana? Luego, sí, sí, estuve, estuve con él, hablé, lo fui a ver a la legislatura, estuvimos reunidos en la legislatura, estuvimos charlando bastante, después volvimos a hablar por teléfono, no, tuve mucho. Mucho contacto y mucha cercanía, porque entendía también que esto genera un, un afecto, un, una afectación a él también en lo, en lo personal. No, no, no es、eh, seguramente no, no es no que les rebala, hace un, un, un, una declaración y listo y se olvida. Pedro es una persona tremendamente humana, una persona que, que realmente estas cuestiones le a f e c t a Seguramente ha llegado a tener la necesidad de plantearlo porque así lo ha sentido y eso hay que respetarlo. Y la honestidad hay que respetarlo y también el disenso es parte de, de, de la construcción de, de lo que nosotros venimos. Estamos Haciendo como fuerza política, y hay que entenderlo, hay que respetarlo, y no tenemos que、eh, ir más allá de eso. y Tenemos que tratar de que, de que esto se valore y que podamos también convivir en el disenso y entender de que hay posturas. y, y Me parece que Pedro planteó una postura muy clara: que te puedo no gustar, pero lo que no puedes hacer es no respetar esa postura. Porque habla de la honestidad y la sinceridad que él ha tenido al, al transmitir lo que personalmente se lo dijo al gobernador. Entonces,、sí. no más que eso,、eh, seguir trabajando. Y nosotros tenemos, yo después tuve una reunión también con con el gobernador,、eh, y, y personalmente hablé también con él, y, y, y él me transmitió que que. Que bajo ningún punto de vista esta cuestión n o va a afectar en las relaciones, todo lo contrario.、Eh, nosotros sabemos que tenemos que gobernar y tenemos un montón de cosas para Viedma. Y a mí la provincia me acompaña y mucho, Pedro también. Así que en definitiva me parece que, que hay que tratar de, de, de que pase el tiempo. El tiempo es un gran ordenador.、Eh, con el paso del tiempo, seguramente muchas cuestiones tengan un nivel de claridad mucho mejor que, que hoy tenemos. Pero bueno, han sido días, días difíciles. Sí,、eh, falta también, digamos, para las elecciones y es muy complicado totalmente.、Eh, ver qué es lo que, que va a pasar. ¿Viste? Empiezan a aparecer encuentros. orquestas Y bueno, distintos sectores,、eh, pero v o s Sí, vos, yo, digamos, yo en eso lo, lo que siempre le plantea al equipo, y yo personalmente lo voy a hacer,、eh, no voy a entrar en ese terreno.、Eh, lo que hoy necesito es seguir en el camino que estamos, porque estamos muy convencidos de cómo estamos gobernando y hacia dónde vamos. Y, e insisto con lo mismo.、Eh, El, el tiempo creo que va ordenando las cuestiones y, y uno va entrando en razón, va analizando las situaciones y todas las partes lo van a hacer seguramente. Pero bueno, también ahora, seguramente en poco tiempo, empieza una campaña electoral y hay que concentrarse fuertemente en la campaña electoral.、Eh, los candidatos tienen que tener un recorrido por toda la ciudad, por toda la, la provincia de Río Negro y tenemos que marcar claramente cuál es nuestra postura. Eso una... lo deben haber tenido. <risa> no pienso, bueno, que ya la. Sí, lo, seguramente.、Eh, sí, no, no, recorren, pero b u e n o cuando hay una campaña electoral. Obviamente, hay, hay v e d a s políticas, hay actos que no puedes hacer, hay un montón de restricciones en, en, en, en, en, en las gestiones que, naturalmente, está bien que suceda. Y bueno, trataremos de también de ir con el mensaje a los rionegrinos de por qué entendemos que tenemos que tener la representatividad en el Congreso, por qué es importante que juntos somos rionegros. Tenga una representatividad en el Senado de la Nación y en el Congreso de la Nación. Eso es importantísimo que el Rionegrino entienda y, y valore y comprenda de que tenemos que tener representatividad de nuestra fuerza política en el Senado y en el Congreso, porque muchos de, de los logros que hemos tenido como gobierno y como gestión ha sido porque esa representatividad.、Eh, Valió la pena y porque se utilizó el espacio político para poder plantear un montón de cuestiones. Y después, cuando gobernás y cuando tenés que ir encontrando acuerdos y buscar consensos permanentemente, tenés que ceder, tenés que plantear cuestiones. Bueno, es parte del ejercicio de la política que, que me parece que con el paso del tiempo se va a poner en valor cada vez más lo que son la s búsqueda de los consensos. Porque cuando vos b u s c a a s un consenso, también tenés que saber de que previamente algunas cuestiones tuyas las tenés que ceder. Digamos, porque si no, no serían consensos, serían más imposiciones. Entonces, me parece que... Que el, que el rol que ha tenido Alberto cuando fue senador, lo que hizo Mónica Silva cuando fue senadora también, fueron roles muy importantes y sabemos el valor que, que, que implica para la provincia tener un representante en el Senado, eh, básicamente. Eh, y creo que Facundo, Andrea、eh, y, y también Mabel, que e una representante de los intendentes, eso a nosotros también nos entusiasmó mucho porque que uno de nosotros pueda también representar a l a f u e r z a p o l í t i c a que van a competir, a nuestra fuerza política, también nos, no, no, no, nos gustó. Y acompañaremos a los candidatos, trataremos. Hacer、eh, la, la mejor elección posible y, y tratar de que esto no, no, no escale más de lo que, de lo que está sucediendo. Y, y cualquier cuestión que uno pueda aportar para, para, que, para que el contexto mejore y para que no se agrave, lo voy a hacer siempre permanentemente. Bien, acá mandaban buen día. Espero que estén bien. A un año y medio de que asumió、eh, el señor Castro, resulta inevitable hacer, balance,、eh, positif, inevitable hacer un balance positivo viendo la ciudad. Entiendo la buena predisposición, pero con eso los y las b i e n v e n e n c e s no mejoramos. Eh, quería consultarle al intendente si pensó algún plan de asistencia para la gente en situación de calle. Y por otro lado, consultarle si,、eh, bueno, acá ya lo estuvimos charlando, si se va a inclinar por Pesati porque ayer se lo vio en fotografías muy cerca a Beretil Nek y López. Gracias.、No. A eso voy dos cosas. Primero,、eh, yo no estoy ni cerca de uno ni lejos de otro. Yo sigo gobernando y soy parte de una fuerza política que me enorgullece ser parte. Y, y, y fui elegido intendente porque representé una fuerza política y es mi obligación cumplir mi mandato y no、eh, tener bajo ningún punto de vista ninguna, ningún comportamiento que, que, que, que diste de este, de este concepto que te estoy planteando.、Uh -huh. eh, entonces, no es que yo esté más cerca de uno o más lejos de otro. Tengo una relación de amistad muy profunda con Pedro, le tengo un aprecio y es un maestro que voy a tener toda la vida y que. Y voy a seguir hablando con él y voy a seguir estando permanentemente cerca de él. Lo mismo con Alberto b r e t i n l e c lo mismo con muchos dirigentes de nuestra fuerza política. Quizás hay gente que no me conoce o gente que no me conoce tanto. Yo siempre voy a ser una persona de diálogo, de consenso y de paz.、Eh, siempre lo voy, a, lo voy a plantear y a veces. Quizás con el paso del tiempo se comprenderá un poco más mi perfil, con el paso del tiempo se pondrá en valor o no el perfil que yo tengo, y a veces el diálogo o el consenso es como una palabra que quizás no se puede profundizar, pero es parte de eso también, y es mi obligación Comunicar y transmitir y tener un comportamiento acorde、eh, a, a un intendente que necesita lograr una estabilidad y una valoración de la figura política del intendente en nuestra ciudad.、Eh, y eso creo que v i e t m a m merece, v i e t m a m merece esa estabilidad política, v i e t m a m merece esa armonía y creo que vamos en ese sentido.